Esta fue la primera ocasión, luego llegaron otras tantas más. Hoy ganando en nuestra gran batalla, ganadoras absolutas de la semana Dover, Serenade, 31% de los votos. Gracias, fieras, por rugir conmigo una tarde más. Bueno, os deseo un gran fin de s e m a n a La lectura Oculta de hoy, es verdad que alegría, q u é ilusión. Tengo más años que la trigonometría. <risa> <¿Qué> Puntos, <risa> voy hasta aquí, g u i l l é n Caballé. Preparado que, que le vas a re ¿Vas a invitarte algo a los oyentes o q u、uh, é así que se vengan a la radio. Yo enseño la radio mientras estoy aquí haciendo turno. Puertas abiertas, puertas abiertas. <risa> Venga, hordas de fans. <risa> <risa>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 ら。天 completar la frase ¿eh? tienes más años que un bosque el titanic tienes más años que los rodapiés de altamira tienes más años que la geometría y la luna tienes más años que una playa tienes más años que torrebruno matusané maturado Tú hiciste la EGB con Marconi, el que inventó la radio. Bienvenidos a los 40 Classic. Hoy es viernes y hoy. ¡No hay pregunta! Mira la playa. Antiguo. Lo sé. Buenas tardes a todo el mundo. p e r d o n a d m e que estoy de cumpleaños. ー Charles, que era una de las reinas del disco, cantaba eso I love to love. Me encanta amar. O sea, amo amar. O sea, amar persona o amar del mar o, o el verbo que es el infinitivo. Bueno, mientras sigo、Vamos、discutiendo esta, esta diatriba estúpida, sigo p o n i é n d o o s música en los 40 Classic en este viernes en que se inicia el fin de semana. Semana que viene está por nuestro país Eros Ramazzotti, el hombre de la eterna Sinusitis. Damos la mejor mezcla de números uno.、Oh. Radio caca, radio caca, radio Baladas. Love, Rock. Oh, oh, oh, la mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 clases. s a l ネイヨ s y m p a t h Adiós a nuestra queridísima Cher. 78 años, comprometida con un tipo de 40 años en... más pequeño que ella. Tiene 10 años más que el Papa, pero ¿quién lo diría? Yo la veo mucho más activa. Se va de fiesta, discoteca, lo disfruta. Esa boda quiero estar yo. En la suya. Y la corona del pop español en los años 80 y en los 90. Luego ya la oreja de Van Gogh tomó el relevo. Pero fueron la banda más importante en nuestro país durante prácticamente 20 años. Luego una separación traumática, inesperada también. Y la entrevista con Ana Torroja la puedes ver y escuchar en el canal de YouTube de los 40 Classic. Bueno, ya sabes, la han hecho además Andrea y Javi, o sea, es guapa. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original.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 Sevilla, Noventa punto cuatro ocho y Classic, me encanta. c l á s i c c l á s i c c l á s i c Los 40 c l á s i c Richard m a r x cantando ese Raiki、right、Waiting Era más dulce que el Día de la Madre Aumenta... Bueno, te ponías una canción de estas Tenías que pincharte insulina Para que te bajara el azúcar Normal, ¿Esto un glaseado? Estos son canciones con glaseados ¿Sabes? De aquellas dulces, dulces Románticas, tristas De lagrimilla pero corta Nos falta Tina Turner Nos queda su música Y aquí están los Classic Buenas tardes a todo el mundo ¿Estás dispuestos a iniciar el fin de semana? No Bueno, lo que tienes. e a con el doctor alban bueno buenas noches a todo el mundo son las nueve y cuatro minutos este hombre que acaba de sonar ahora mismo es doctor de en realidad es、uh, vamos a ver es dentista vale los dentistas no sé si en su e c i a son doctores o no pero s í era dentista y empezó a cantar encima de los discos que pinchaba en su época universitaria cuando ejercía dice ok de ahí vino su talento su fama y fama mundial En fin, que bienvenidos, muchas gracias por escucharnos. Somos los 40 Classic y yo soy Guillem Caballé y os acompañaré en este inicio de fin de semana. Valle. En los 40 Classic. Que seguimos la trayectoria de esta banda e vanes c en c e sabemos que、eh, en junio s a c a el nuevo disco y que posiblemente saldrán también de gira en este 2026 s í a ver fueron una banda de moda de referencia van a estar de gira por e s t a d o s u n i d o s y también por europa y una curiosidad igual no sabías esto amy de e vanes c en c e cuando fue madre hizo un disco en 2016 de canciones infantiles y no gracias a dios no fue el baby shark LOS ♪♪♪♪♪♪♪♪ c l ♪ s ♪♪♪♪ <40 classic. S 2> クラシック。<Classic. S 2> Sabéis el gusto que me da presentar a la Credence Creek Water Revival, a la Credence, con este Have You Ever Seen the Rain y otros números, uno que lo fueron alrededor del mundo suyos, que también suenan en los 40 Classic. Bienvenidos, este es el mediados de abril, normal y corriente,、eh, el trimestre, la declaración de la renta, todas cosas buenas. Los 40 Estamos en fin de semana y que se note. Es Viernes y el cuerpo lo sabe. Y dirás tú, ¿qué? ¿El achaque? Sí. Tómate la pastilla, no se te olvide que ya eres Classic y tienes una edad. Y estas cosas hay que cuidarlas. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.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 The Classic. Sevilla. Sevilla. Noventa punto cuatro ocho. y But I can t r i p i n Oye, que esto de las encuestas no se para. Si te apetece decir qué radio escuchas y estás escuchando esto, más te valdría decir la verdad. Porque son los 40 Classic lo que estás oyendo ahora. 40 Classic. día de verano es lo que hemos tenido hoy por eso jennifer lópez dice que estaba waiting for tonight sí sí yo también a mí no me importa que haga calor mientras por la noche haga fresquito yo si me tapo soy feliz ya te lo digo ahora los 40 c l a s s i c la fórmula original con guillem caballé los 40 c l a s s i c 793.000 ya sois c l a s s i c c l á s i g u e r o s q u é tal un saludo desde vigo galicia soy begoña de s d e gran canaria hola clásicos soy emilio un venezolano en murcia soy maría desde tarragona soy augusto de sevilla gracias por ser de la familia los 40 c l á s i c los 40 c l á s i c tú eres nuestro primer número uno Número uno, uno. los 40 c l á s i c s o l o tus números uno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 Dejo de que hoy es mi cumpleaños, pero este hombre, a principios de año, Phil Collins cumplió 75 añazos como 75 soles. Lleva ya unos cuantos años de sobriedad y también desde el 2007 un periplo de salud realmente doloroso. Tiene problemas con la columna, con el pie, con las rodillas, le han operado a todos lados, vive con una enfermera en su casa. En fin, Phil Collins, uno de los grandes, también presente en los c l á s i c Los 40 c l a s i c Comía, baby. Mine other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7 30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Guillem Clássic Cavallé los Unchange En 40 Un Baby よろんけ 何 Todos hemos asumido que Stopa es s un o m b r e pero ¿de dónde venían? Y es que antes trabajaban en la fábrica SEAT y el encargado se decía: ¡Dale Stopa! para que trabajaran más. Mezcla de números uno a o Pop. Pop. Baladas. <risa> Rock. La mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 clases. i Número 1 Los años han pasado de este disco de los Kin, g el Hope and Fears, que incluía este Everybody's Changing, but I don't feel the same. Una banda que sigue publicando discos y trabajos y también en solitario Tom Chaplin.、Cuenta. 「ですよね」 ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que gana Mariah Carey en Navidad? O sea, desde, desde Halloween hasta Navidad con su All I Want for Christmas Is You, la canción que no para de sonar en todo el planeta Tierra, en todas las emisoras, en todos los centros comerciales, la cifra aproximadamente es entre 2,5 y 4 millones de dólares anuales, aunque va batiendo récords. Los 40 s CASIC Conocidos a Amy McDonald a con esta canción This is the life, así es la vida. Y ahora la verdad es que la cosa le va bastante bien en esa vida. Saca un nuevo disco a principios de año y sigue de gira por toda Europa durante este 2026. Si quieres pillarla en Suiza, su próximo. Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches.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 carajo Sacrificio ninguno, a escuchar contigo a nuestros ídolos. Hay más para ti después de Guillem Caballé. Y además pensando en los que nos vamos a bailar contigo este sábado en nuestra clásica fiesta ochentera en b a l a j o z Ahí nos veremos las caras porque voy a estar pinchando para todos vosotros. Así que no te lo pierdas. Bienvenidos. Los c u s